La molestamos, la tenemos en viaje, está volviendo de la posibilidad que tuvimos de que ella nos cuente cómo se está viviendo todo esto a dos meses de las cumpas que fueron detenidas en el marco de la no violencia contra las mujeres, también justo en coincidencia también con un nuevo aniversario de Rafael Nahuel, estuvo en la zona cordillerana. la saludamos y le agradecemos en viaje de regreso a nuestra compañera Karina, Karina, ¿cómo va? Buen día Muy buenos días, Mari Mari, compuche Acá estoy en el tren hermoso viaje, sí. rodeada de gente, de, de niños niñas que están con sus viajes regresados, así que bueno dormimos ahí medio pelo. ¿no? <risa> Pero vos Pero sabés los... que para muchos chicos es la única posibilidad y quizás este en mucho tiempo de conocer Bariloche es, es, son, es, es mucha energía, así que es Frenar toda esa adrenalina es muy tremendo. ¡Ay, oh, no! Y estos eran de una de la comunidad Nahuelpan. Algunos chicos de la comunidad Nahuelpan de un paraje que vienen a conocer el mar. No, Ah, están yendo para el mar encima. Están... ¡Uy, uh, también! ¡Claro! claro ¡Ida y vuelta! No. ¡Claro! ¡Tal cual! Es tal cual. O sea, es que no era la vuelta. Es, ellos venían. A conocer el mar. Que, peor. La adrenalina. <risa> Terrible. No, no, hermosa, hermosa, pero bueno, cuando uno quiere dormir por ahí no. encima de tres. <risa> <risa> la idea era poder charlar un montón, no, no, imposible. Yo a las tres de la mañana no lo sé nivel. No che, no, no, no. sí, Cari. Rey, no. bueno, bueno, estuviste en Bariloche en horas de varios motivos, ¿no? Por un lado, digo. Eh, acompañando y estando con las eh, Cumpas, las comuneras que están Injustamente apresadas, pero por otro lado También en una fecha especial, Rafael Nahuel de por medio ¿Cómo viviste? ¿Cómo sentiste Toda esa fecha? ¿Cómo sentiste todo este viaje Que estuviste por allá? Fue muy eh, Tengo un montón de cosas para contar Pero bueno, primeramente estuve con ellas Me quedé con ellas en la rutita Tengo un montón para observar eh, Están Acompañadas las acompañé también, por bueno, el viernes estuvimos ahí en, en, en, a, las acompañé a que firmen, todos los viernes tienen que ir a firmar ahí, y está al lado de la, la policía está al lado, los que conocen Loche cuando bajás de la terminada la estación de ferrocarril, a, allí está la escuela de cadetes y arribita está la ruquita y al lado Radio Nacional abajo, donde está la escuela de cadetes, eh, ahí tienen que bajar ellas todos los viernes a firmar Después estuvimos en la marcha, eh, acompañé a, a los que a, a las, las compas que fueron eh, a la marcha, pero bueno lamentablemente hubo una situación con las chicas feministas porque por el tema de la bandera, eh, o sea como que todavía se ve que en la sociedad de fulvioche no no se ve la dimensión que tiene el hecho de que haya cuatro presas políticas que que sea todo irregular, que haya niños y niñas que están presos, porque ellas, más allá de que se entiende los femicidios que hay a diario, la cantidad de situaciones de violencia a la mujer que hay, entonces por una bandera, un conflicto, una situación hasta de, de, de broncas ahí entre entre, entre las mujeres que querían que estén primero la, las mujeres mapuches, solamente para ver quién primereaba la marcha, ¿no? Mirá que loco. Así que... Fue una situación re tensa, era como que de repente la marcha quería dejar a las mujeres eh, mapuches. Yo estuve como más eh, más bien prensa que, que marchando, pero bueno, acompañé y, y era eso, era como que eh, los, los, los demás medios, el resto de los, de los cumpas medios, también eh, reflejaban más la marcha con las mujeres adelante, con las mujeres mapuches. Y dejaban de lado la bandera violeta que decía ni una menos que era la que encabezaba. Entonces era por eso que, que por ahí las chicas que organizaban se sintieron molestas porque se, se sintieron como que eh, sus, sus reclamos no estaban siendo realmente evidenciados como se debería en esa marcha de Ni Una Menos. Así que sucedió eso. La verdad es que fue Mirá un momento súper vos... tenso porque era como que las mujeres eh, eh, mapuches estaban después adelante y las chicas de atrás era como que no querían acompañar. No, fue... terrible la verdad es que no sé ni no cómo habrá estado pero Mirá espero vos. que no haya sido en todos no, lados acá fue una convocatoria abierta este mucho más tranquila hizo mucho calor pero este fue una convocatoria abierta eh, no, claro, hubo, es... no hubo marcha pero esto bueno este justo además <risa> eh, una fecha muy sentida 25 de noviembre Teniendo en cuenta de que no solamente ni una menos, porque es justo que coincide con los cinco años de Rafael y había de cumplirse un año de la muerte de Elías, uh -huh. y encima con mujeres mapuches presas. O sea que como que es, es bastante lo que lo que está sucediendo. Tal cual. Bueno, al otro día tuvimos ceremonia, eh, temprano, y después el traún con el encuentro con solamente comunidades y gente mapuche, donde ahí... Eh, fue intenso todo el día, se estuvo de traún para la gente que sabe de traún eh, eh, mapuches son, son son muy intensos y además a, a algunos duran cuatro días este fueron dos pero muy intensos, hablar y hablar y hablar, tibos también así que bueno, ya después les voy a ir contando eh, exactamente qué fue lo que se decidió pero bueno, al otro día ceremonia a la mañana también y después el encuentro era con la gente no mapuche y la gente de diferentes organizaciones que acompañan a, a las comunidades. Así que bueno, se, se les comentó lo que se había resuelto desde las comunidades y cómo se va a continuar con esta lucha para poder eh, acompañar eh, esto, el pedido de liberación de las mujeres mapuches que están presas y además de la machi de tiene a Coluán a su rebu, ¿no? a su territorio. Esos son los pedidos. al momento nosotros desde los medios lo que sí nos comprometimos es a, a bueno eh, mandar los diferentes audios de diferentes lugares para que se pueda visibilizar en todos lados y claro. para que la presión sea eh, generalizada para que en, en todo el, el no sé si, si si pueden escuchar en algún momento los audios sí. que hay mandé uno es eh, Débora Vera que es una de las chicas que estuvo uh -huh. detenida pero que bueno que La liberaron y decidió quedarse en la rujita como parte de la Mapu. Mirá. El segundo es Celeste, Nuestra Lamuén, que, que es la llave, Celeste Bonumilla, que todavía está detenida. Sí, el otro, el otro día te escuchamos en vivo, que charlabas con ella en el programa junto a Cami. Claro, eso. Uh -huh. Y el tercero es el Machi Cristóbal, que el Machi es una autoridad espiritual para, para nosotros los pueblos, y él vino de Gullumapu, de Chile. Uh -huh. después tenemos también otros audios de otra, de otra mujer que vino a acompañar y que también se están comprometiendo, o sea esto de, de que como como pueblo, ¿no? es un levantamiento como pueblo, ya uh -huh. se dejan de lados porque bueno, eh, hay rispideces eh, como en todos lados en las comunidades, pero es como que se dejó todo de lado y ahora se unificó para poder claro. pedir, pedir, urgente, ¿no? porque es, eh, es una marcha que necesita Eh, para no solamente para su comunidad sino para todo el mapu la la que vuelva a su rewe porque recordamos que hay gente que se, se estuvo eh, haciendo ver o sea ella es es como uh -huh. eh, es como es a ver si se entiende eh, hay gente que está enferma y la va a ver y ella le receta la web y le dice cómo cómo seguir y ella al no estar en el rewe hay un montón de gente que son pacientes de ella Y claro. que hoy por hoy están sin asistente Es como cuando en la salita no va el médico, ¿viste? Algo así. Entonces no, no, sí, como tenido sí, sí, sí, sí. de que el médico atienda en la salita. Eso es como, como para... Claro, a llevándolo a lo más básico acá para que se pueda entender, pero es verdad, es un poco eso. Pero claro, es un, un lugar es espiritual porque la machi es como una, un pronunciamiento de la tierra, digamos, es como este es una extensión de la tierra que nos, que nos abre y nos ayuda a seguir. Así que por eso también es tan importante la figura de la machi como tal. Qué claro. Bar. Cari, y, ¿y en todo este contexto hablaban de una situación en la cual sienten que eh, hay como responsabilidad de Estado Nacional, Estado Provincial, o se habla de un Estado todo, Provincial, Nacional y Municipal, eh, dividen por, por áreas, de, de ¿cómo es la cosa? Y eh, eh, No quiero adelantar demasiado, pero se va a ir directamente por eh, lo nacional. Mira, está bien. Se, se va a hacer un pedido nacional porque ya se está ya se han, se han adoptado todas las instancias, o sea, se, la, la gobernadora... No no está, no está prestando la atención de, que se necesita. Claro. Las irregularidades, que como hemos contado ahí, cuando hablamos con algunos de los abogados de la gremial, son totalmente irregulares. No hay eh, indicios de que una persona por usurpación celeste tiene eh, la causa por usurpación. Y ninguna persona está presa por usurpación. Uh -huh. Por ahí pueden llegar a tener una causa, pero... claro. claro, ¿no? claro. no, es totalmente irregular también... que haya niños y niñas que estén ahí detenidos. Eh, o sea, se están violando todos los derechos. Y el gobierno, ni el municipal ni el provincial, se está haciendo cargo de nada. están haciendo hilos sordos. Hubo Entonces, bueno, se, va a ir, se va a ir directamente a, a las autoridades nacionales. Que eso, más que nada, fue como como que uh -huh. eh, fue la, la, la decisión final que, bueno, después vamos a ir contándola mejor cuando está autorizada. No, está muy bien. Está muy bien. Bueno, Cari, te dejamos ahí regresar. Nosotros vamos a compartir ahora dos de los audios, a Celeste y a Débora, dijiste. Eh, eh, ...que hablaban con vos para ponerle y cerrar este contexto... ...y te esperamos acá a la vuelta para charlar mucho más... ...queremos que nos cuentes un poquito más este, de todo lo que has vivido... ...me imagino un montón de sensaciones, incluso esta que compartías... ...de, de un poco de, de hasta con dolor de ver cómo querían separar causas... ...por acá van esto, por ahí, la, eh, cómo colocar una bandera y eso también... ...pero también me imagino, bueno, en esto que marcabas, ¿no? ...una fecha muy especial, Rafael Nahuel, cinco años... ...saber que ahí también hay, hay, hay toda una situación de injusticia... Bueno, este todo esto que se viene viviendo ya eh, y que en el Chagún debe haber ocurrido, ¿no? ¿Cuántos años de, de injusticia, cuántos más también se van a soportar en toda esta historia reciente escrita en nuestro país, no? Sí, sí además esto de, de poder ver Y de... Espero que ya sea solamente la sociedad feminista de Valioche. Me suelo no, porque me vine con... Te viniste muy, muy caliente y está bien que lo prese. Está muy bien que lo diga. Está muy bien que lo diga. Bueno, te mando un abrazo y nos encontramos mañana. Dale, Cari. Abrazo grande. Buen regreso.